Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Oroga y Tamasaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de miércoles En De La Mirada Negra La correspondiente al día 7 de enero Del año 2026 Volvemos con este programa a la rutina A la actualidad de la música Que tampoco la dejamos de lado Porque no en vano repasar los mejores discos O nuestros discos favoritos del 2025 No deja de ser un programa de actualidad También cuando hemos hecho los especiales de Villancicos nos hemos basado en eh, canciones navideñas metaleras y rockeras de este año. O sea, por lo tanto, también sigue siendo actualidad en parte, pero son programas especiales. Además, en los últimos programas no hemos perdido de cara algunos próximos conciertos. Eh, y que por lo tanto, pues La Mirada Negra sigue siendo básicamente un programa de rock y de heavy metal eh, que se centra en la actualidad de nuestra música. Esperamos, como siempre, cumplir con una función en ese sentido informativa, también de entretenimiento. Que puedas conocer y disfrutar de la música que pinchamos. Por desgracia, este 2026 se eh, ha comenzado ya en, en los primeros días con alguna trágica noticia, diría yo, luctuosa que nos ha afectado especialmente. Me resultó todo un mazazo el pasado día 3 de enero antes de disfrutar del Gabonac Metal Fest en la Urban Rock Concept de Degasteiz que nuestro buen amigo, eh, compañero de, de medios pues, como es Juan Raúl de Made in Metal me mandara la noticia porque él fue el que me dio a conocer la noticia de, del fallecimiento de Mario Herrero Teclista de Drunken Buda una banda que en los últimos años a nosotros y a mí personalmente me ha impactado muchísimo con dos fantásticos trabajos discográficos. También pudimos disfrutar de la banda en vivo en la Sala Group de Portugalete cuando salíamos de la pandemia. En algún concierto también tuvimos la suerte de coincidir con el propio Mario en Santander. Recuerdo alguna actuación en donde coincidimos viendo algún concierto en vivo y fue siempre un tipo de lo más agradable, agradecido, Eh, ...con este medio de comunicación y además un genial eh, músico, un fenomenal eh, instrumentista, un fenomenal eh, teclista. Como digo, lamento muchísimo el fallecimiento de, de Mario Herrero, eh, músico asturiano teclista de Drunken Buda... ...que nos deja un gratísimo recuerdo tanto eh, musicalmente como de las entrevistas que pudimos tener eh, con la banda... ...así como del de par de ocasiones en que pude estar cara a cara con él... Descanse en paz y, por supuesto, un abrazo a toda su familia, a todos sus amigos, a los compañeros de Drunken Buda y vamos a rendirle un eh, pequeño y sentido eh, homenaje repasando y recordando algunos de los temas que se incluyeron en Drunken Buda y en Drunken Buda 2 al margen de algún nuevo tema que la banda ya estaba presentando de cara a un próximo trabajo discográfico. Nos apena tener que recuperar la música de alguien por el hecho de que sea un fallecimiento, pero creo que ese... Eh por lo en un programa como este pues debemos honrar ese recuerdo más cuando encima ya no hablamos de alguien al que hemos visto pues exclusivamente encima de un escenario o que, que también se debe hacer ¿no? o también se puede hacer que hemos conocido un poco en la lejanía, sino que es alguien con el que también hemos podido tratar y descubrir pues ese buen tipo eh, que, que, que ha sido Mario Herrero, un abrazo como digo para su gente más allegada y recordamos algunos de los temas de una banda siempre con ese regusto parpeliano, rainbow ese regusto clásico <risa> llevado a un punto muy personal como demuestra este Coming Home que escuchamos ahora y que pertenece a este trabajo de 2018, Drunken Buda homónimo disco de estos asturianos que nos dejan a Mario inmortalizado en canciones como esta teclado, gran solo final, como habéis podido apreciar, de Mario Herrero, inmortalizado, como digo, en estas eh, canciones. Y lo he dicho, un recuerdo para él, recordando temas como como este, como Injón, que acaba de sonar de su Mónimo Drunk en Buda del año 2018. Y vamos a seguir, y quiero seguir haciéndole un homenaje Eh, a Mario, si hemos recordado uno de los eh, temas pertenecientes a ese pertenecientes a ese primer disco de Drunken Buda voy a hacerlo propio con el eh, segundo disco y voy a hacerlo eh, haciéndolo sonar bien porque a veces eh, joder, eh, tengo problemas internos con el sonido de los discos y no tengo ni idea si fuera a vosotros os llega eh, el sonido bien o no y luego resulta que escucho los programas y suele ser que está bien, pero y pensaréis que está diciendo este imbécil si estábamos escuchando bien el tema o no no lo sé, pero son los problemas eh, de la técnica que tenemos a veces aquí en los estudios de zo ratia y como me mosquea eh, como me mosquea pues vamos a ir eh, a poner el, el tema perfectamente vamos a ver mientras que hago algún pequeño reajuste eh, con eh, los aparatos aquí y ponemos este tema que estaba sonando este hamen high como tiene que sonar. Espero, yo creo que ahora sí, ¿no? Para seguir disfrutando de la música de Drunken Buda y recordando a Mario Herrero fallecido el pasado día 3 de enero de 2026, todavía jovencísimo, y como digo, que nos dejó pues un recuerdo imborrable en lo poco que pudimos charlar con él, porque evidentemente pues, es una pérdida que se sienten especialmente siempre la gente más, más allegada, los que están compartiendo el día a día. Pero de verdad por tanto como músico como también como persona nos deja una gran huella y un gran recuerdo. Estos dos discos, eh, dos álbumes que hayan estado muy lejos de mi manos desde que llegaron eh, a las mismas. El músico no ha sido tampoco demasiado difícil rescatarlos, buscarlos para manejar a Mario Herrero. Y darles de nuevo una escucha en su honor. Y a su vez compartir un par de temas aquí contigo. Pero es que además eh, la banda está trabajando, estaba trabajando y está trabajando, porque he visto que hoy mismo Día 7 de enero se ha estrenado un nuevo single del grupo ya eh, unos días después del fallecimiento de, de Mario, todavía con su composición. No sé si con, con su mano a la hora de tocar, es verdad que su teclado ya queda un poco o ha quedado un poco al margen, pero sí que había un tema anterior, eh, editado hace eh, algunas eh, semanas, eh, que anticipaba un nuevo trabajo discográfico que, que espero... Eh, que a pesar del eh, fallecimiento de Mario pues pueda eh, realizarse y esperemos que la banda pues tenga la fuerza para continuar adelante y que Drunken Buda siga adelante también recordando al propio, al propio Mario ¿no? que siempre dejará su huella en ese estilo tan parpeliano, tan rockero, tan clásico, aunque ese, bueno, ese teclado ese sabor que él sabía dar al teclado tan, tan se entero. Eh, pues no sé si encontrará o podrá encontrar un reemplazo no eh, sobre todo ahora no con el fallecimiento tan tan reciente, pero sí que por supuesto esperemos que, que, que la banda pueda continuar eh, adelante y como digo hoy mismo han editado un nuevo single que me lo voy a reservar ya para próximos programas, eh, pues mirando un poquito más ya hacia hacia adelante. De momento me voy a quedar con este debate Battle Within, que ya es un nuevo tema editado en 2025 por parte de los asturianos Drunken Buda y que me hubiera gustado poder pinchar pues todavía con Mario en, en, en vida. No ha podido ser así, luego ya un poco a título póstumo, pero sí que es una forma de, de seguir mirando hacia el futuro porque este tema se supone no que irá en un próximo trabajo discográfico de la banda asturiana. Drunken Buda por partida triple sonando en honor de Mario Herrero, descanse en paz y un abrazo para todos espera que no sé que me está sonando vamos a poner, perdona, perdonad que me estaba sonando esta sintonía que hace tiempo que no pinchamos porque era si recordáis la de efemérides y ahora sí venga, que suene como tiene que sonar este de Battle Within en Drunken Buda también una mención para otro fallecimiento ocurrido dentro del mundo de la música y del rock, uno de los pioneros del rock andaluz Antonio Smase, que también tuvo lugar en principios de este año creo que en concreto el día 5 de enero en este caso con algo más de, de edad, aunque todavía joven, entiendo yo, para morir también, pero bueno Noticias luctuosas que nos siguen sacudiendo una vez que empezamos eh, este año 2026. Vamos a seguir nosotros mirando hacia el futuro porque, por supuesto, la vida sigue y tenemos que seguir disfrutando mientras que estemos aquí compartiendo grandes momentos, sobre todo con la música en directo. Como, por ejemplo, eh, con la cita que tendrá lugar este próximo eh, día eh, 9 de enero en Portugalete en la Sala Group TV donde tendremos una cita con tres bandas totalmente recomendables como The Ceronaut, que nos llegan desde Gran Canaria, una formación ya con largo trayecto, aunque no con muchos discos, pero el grupo sí que lleva formado desde el año 2003, incluso eh, con otra denominación desde un poquito antes, y ya con esta denominación de The Ceronaut han editado trabajos como Portraits of Nothing del año 2005, Catástrofe del 2013 o de Red House Session del año 2024. A ellos eh, se suman Otras formaciones también muy recomendables como Electrical, a los cuales vimos en el Kingdom of Rock teloneando a Manowar ni más ni menos eh, hace un tiempo. Eh, nos llegarán desde Tierras Navarras y desde Logroño estarán Hernia en esta cita de Portugalete del próximo viernes día 9 de enero en la sala Groove. También te digo que estas tres bandas podrás verlas el día 10 de enero en La Rioja, en Logroño, en la Sala Fundición. Vamos a escuchar uno de los temas de este último EP de los canarios de Zero Naut, como es este de Great Dying, perteneciente a The Red House Sessions, último trabajo discográfico de la banda canaria que estará en estos próximos días por nuestros escenarios. lo claro que no ha muerto el rock and roll y cómo va a morir si se siguen editando trabajos discográficos de esta calidad por parte de una banda como Esolon, simplemente eh, un debut un primer disco pero que nos ha encantado de título génesis entiendo que es suficientemente personal y original dentro de lo que es un rock metal muy potente con una producción muy actual aunque entiendo que también con reminiscencias que pueden llegar a ser muy clásicas en un sentido, pues en ese grosor que puede ser un tanto stoner muchas veces, también esos solos de guitarra que evidentemente rezuman metal eh, clásico, pero luego también pues hay unas melodías eh, vocales que pueden beber de, de fuentes más actuales, esa voz grave también es fruto tal vez de influencias más actuales, pero en definitiva creo que el conjunto da un trabajo discográfico completamente recomendable por parte de una de las bandas, mmm, diría yo que revelación de este pasado año ...2025, aunque bueno, también hay que decir que es una revelación... ...en donde se acumula experiencia en cada uno de los componentes... ...ya que encontramos en, en la banda eh, a gente de A Contraverso... ...o de La Mano del Muerto, de Serendip, de Moai... ...o de Spam o de alguna otra eh, formación, es decir... ...que hay experiencia acumulada puesta al servicio de una nueva banda... ...al fin y al cabo, que a nosotros nos ha sorprendido... ...para mí es un auténtico placer poder charlar hoy con eh, su guitarrista... ...Samuel Merino, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues muy, muy bien. Encantado de tenerte por aquí. Lo primero, vaya, una enhorabuena para ti para toda la banda por este fantástico disco de debut que os habéis marcado. Ojo, pues muchísimas gracias, ¿eh? porque esto esto hace ilusión, ¿eh? sobre todo veniendo de, de medios que te reconozcan el trabajo. Sobre todo ahora no que hay que hay tantos grupos eh, el que se reconozca a la vez que es un, es un gustazo muchísimas gracias yo, yo siempre digo a las bandas que teniendo en cuenta la cantidad de grupos que hay eh, cuando se le hace hueco para una entrevista a un grupo por lo menos para el locutor que está aquí a este al lado del, del, del micro eh, significa que, que en, en algo habéis destacado porque es que claro el 90 y tantos por ciento de las bandas pues no pueden tener ese hueco no es que quiero que os sientes con esto súper privilegiados porque no dejamos de ser un medio un medio modesto pero sí que creo que debéis sentiros Eh, por lo menos recompensados con ese con, con, con ese reconocimiento, al menos, ¿no? Que habéis llamado la atención, que, que, que es, no sé si es más difícil, se lo digo a veces a las bandas, si es más difícil sacar un buen disco o que ese disco llegue realmente a llamar la atención, ¿no? Que es, que es lo importante. Pues, efectivamente, yo creo que las dos cosas, ¿no? Eh, el, el tema de nuestro grupo, en parte creo que como nos curramos tanto las canciones... Eh, a veces cuando somos conscientes ¿no? de que puedan llamar la atención pero efectivamente hay un curro detrás que, que pues por lo que comentas ¿no? eh, vemos que, que se refleja y eso pues te hace, te hace estar muy contento de que oye pues todas las horas de local de comernos la cabeza de proponer ideas de cambiar que, que luego quien lo escuche y sobre todo pues eso, teniendo tanto bueno tanto criterio como, como se puede tener en los que os dedicáis no a analizar música ...que se reconozca ese trabajo a la vez que es un, es un gustazo. Hablamos un poco de cómo se gesta una banda... ...en la cual confluís, la banda se forma en Madrid... ...pero confluís gente de diferentes procedencias... ...de hecho yo miraba, claro, que había alguien de Bilbao... ...y, y quién es de Bilbao, pues con el que estamos hablando hoy... ...tú mismo, ¿no? Samuel... <risa> ha, ha, ha, ...hablamos un poco de ello, ¿no? ...de cómo en Madrid al final coincidís un grupo de, de músicos... ...que decidís ya, eh, después de una experiencia previa... ...yo entiendo que, que por lo menos dilatada, ¿no? cuando menos dilatada Eh, y decidís dar vida a eso ¿Cómo os vais conociendo y cómo os juntáis? Pues esto eh, viene de viene de parte del cantante de Iván Él tenía muy claro la, el, el concepto de grupo Él tocaba en un grupo que es a contraverso Y bueno, cuando ese grupo terminó Pues decidió echar este proyecto para, para adelante Y lo que hizo fue grabar tres temas por su cuenta Con músicos de, de sesión Y con esos tres temas ya fue buscando otros músicos, ¿no? que es cuando nosotros nos sumamos al proyecto. Y la verdad es que eh, fue bastante fácil en el sentido en que, pues lo que comentas, no como cada uno ya teníamos experiencia previa de, otro, de otros grupos, al llegar al local de, de ensayo casi el, desde el primer día ya estábamos componiendo nuevos temas. O sea que, que sí que es verdad que aunque el grupo sea reciente, más o menos nuevo, como ya tenemos bastante experiencia, pues eh, hemos podido hacer un disco de forma relativamente... Eh, Eh, rápido uh -huh. lo, lo del Grupo Revelación, ¿os gusta? Lo digo precisamente porque, claro, cuando hablamos de Grupo Revelación solemos pensar ya en mentañeros, ¿no? En una banda uh -huh. muy incipiente, pero también es verdad que en este mundo de la música yo creo que cada vez es más complicado encontrar a músicos tan jóvenes y a seguidores incluso tan tan jóvenes, y no dejáis de ser un grupo novel, a pesar de de la trayectoria que hay previa, ¿no? No sé si lo de Revelación os gusta o no, pero puede ser un buen espaldarazo también para para llamar la atención, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos, nos gusta en el sentido en que eh, implícitamente no se reconoce que oye que hay que hay algo no algo especial detrás del grupo y, y si sí, es, es es de agradecer que, que se reconozca el y, y sobre todo eso que lo que comentamos ¿no? que después de tanta música que se publica que se llame la atención de alguna forma es, es algo que es, que es bueno que es bonito y que, que se agradece un montón que que, que sea así, o así sea, que nosotros encantados con ser el Grupo Revelación porque es verdad que aunque ya tenemos bastante experiencia a nivel de otros grupos y demás eh, yo creo que es Solón este proyecto es bastante sólido bastante potente y bastante coherente y bueno, pues yo creo que una como muchas muchas cosas de la experiencia que hemos ido adquiriendo cada uno en, en sus respectivos grupos anteriores. De hecho el título de la obra hace referencia a ese comienzo no precisamente, ¿no? o sea que va un poquito por ahí, ese génesis Sí, sí, sí, eso es. Es nuestro primer disco, pero bueno, aún siendo el primer disco, queríamos apostar al 100% por él, entonces por eso pues decidimos irnos a, a un estudio que que nos gustaba mucho, como bueno pues el, el producto que, se, que salía de ahí, que son Los Ángeles Studio. Sí. Eh, hemos invertido en videoclips, en o sea, queríamos cuidar mucho el grupo y todo lo que rodea al grupo y a la música. Porque, porque efectivamente, a pesar de ser el primer disco, queríamos ir al 100% con él. Sí, señores, clave esa producción precisamente en un estilo como el vuestro, donde, como digo, yo creo que hay unas reminiscencias, o sea, si vemos lo que son las guitarras, esos riffs muy crudos realmente, pero luego sí que están pasados por ese tamiz moderno que le ha podido dar precisamente la producción, ¿no? Es decir, que, que hay una raíz que puede partir incluso en un momento dado de los 70%, pero luego a nivel sonoro se mete el, el estilo de Esolon directamente en el siglo XXI. Uh -huh. Pues totalmente. Bueno, a mí, cada vez que me preguntan qué, qué estilo tocamos, ¿no? pues uh -huh. siempre es muy difícil poner una etiqueta a tu propio grupo, eh, pero sí que puede ver desde el hard rock de los 70 o de los 80 eh, a un rock metal más de los 2000, o un sonido también más actual, o sea, entonces yo creo que, que abarcamos rangos de grupos, o sea, bastante amplios, eh, como puede ser pues, desde Wasp, o de Cult, o Sober, o incluso algún toquecillo de Barry Charrack, que también <risa> intento deslizar por ahí, o grupos más actuales, eh, pero siempre con la coherencia de ser esolón. ¿no? O sea, no, de alguna forma no te podía decir sonamos como tal grupo, pero creo que tenemos bastantes influencias de diferentes grupos. Cada miembro del grupo, pues como suele pasar, ¿no? Ha tenido sus propias influencias. Pero todo queda de forma coherente y bastante potente dentro de lo que es el grupo. Mm. Eso. Me habéis elegido el castellano como lengua y eso es emparenta, evidentemente, o por... y la voz grave, ¿no? Siempre va a haber referencias uh -huh. que si eres del silencio, que si sober, no sí. como te has dicho, pero si hubierais elegido el, el, el inglés... ¿Haríais un rock americano actual de pleno, entiendo yo? Eh, sí, sí, sí. De hecho, algunos grupos que también hemos cogido nosotros de referencia actuales que decimos, hombre, mira, con esta gente estaría guay tocar, porque sí que no nos parecemos. Eh, pero luego también el tema del idioma es, claro, súper personal, ¿no? En este caso es Iván, el cantante el que hace las letras. Y, bueno, es lo que lo que suele comentar, ¿no? Que, que tampoco hay que impostar nada, ¿no? De, o sea, nosotros es la música que queremos hacer, las letras que queremos hacer y tampoco nos hemos planteado, en ¿eh? ningún momento cambiar de idioma ni nada. Entonces, bueno, eh, luego ya a lo que suena a los grupos que recuerde, pues pues está está bien, pero vamos, que nosotros también teníamos claro eh, o sea, cuál era el estilo, cuál era la forma de componer, las letras en castellano y bueno, tampoco tampoco le hemos dado muchas más vueltas, que esa. También es que es muy importante el, el mensaje que lancéis en las letras. Yo no sé si esto lo habéis hablado con, con Iván, con vuestro vocalista o, o, o no, pero claro, cuando hay un mensaje que se quiere dejar claro y sois una banda que al fin y al cabo estáis, vamos, sois madrileños, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, claro. a, sobre todo vuestra mitodación principal, en principio por lo menos, si lo haga la redundancia, va a ser, va a ser España, ¿no? Y entiendo que es importante que se comprendan esas letras, porque hemos escuchado No ha muerto el rock and roll, que a mí sí me parece que tiene un mensaje importante, aunque hable de música, digamos que no es algo tan trascendental, o catártica, no Esa oda a la música, que me pasa un, un, un tema maravilloso, pero también creo que es un tema importante. Pero luego también hay otras canciones que hablan bien de ámbito más personal o temas más reivindicativos como trileros, donde entiendo que en todos los casos no hay un mensaje aleatorio, no sino que se intenta recalcar o dejar una huella, por lo menos, en, en quien los, los escuche. Sí, todas las canciones, eh, por supuesto, tienen su, eh, su tema y, y sí que le damos bastante importancia a las letras, sobre todo, bueno, Iván, la vez que se le ocurra un montón eh, el tema de letras, siempre está apuntando cosas, ¿no? Siempre está trabajando, eh, aunque sea eh, al escuchar otros grupos, al leer libros, o sea, siempre está, o, al, o incluso al ver películas, siempre intenta como conseguir mensajes o temas o cosas interesantes sobre las que crear ¿no? un texto. Y, y sí, yo creo que es importante el, eso, Lo primero eh, Cantar y tocar En el idioma que uno esté cómodo Sobre todo el cantante Y lo segundo, eh, a nivel de transmitir eh, Hay muchos grupos que cantan en inglés Incluso aquí, vamos Y es verdad que te puede gustar la música La melodía de voz Pero quizás el idioma a veces puede ser Un poco una barrera ¿no? entre, entre lo que es el grupo Y los, los oyentes Y el hecho que sea en castellano, en este caso, pues pues en el ámbito que tocamos, que sí, sobre todo estamos tocando en Madrid o alrededores, bien sea Toledo o, o bueno, alrededores, básicamente, siempre va a ser más fácil contactar con el, con el público cantando en castellano que en inglés. Uh -huh. eh, os cuesta mucho poner eh, las ideas en común Hay veces que hay canciones que se tienen que echar para atrás Bien por el tema del mensaje, yo que sé Que a veces igual hay alguien que por lo que sea En algo concreto no está de acuerdo O, o, o bueno, se puede ser también abierto y, y permitirlo en parte, como en lo musical ¿no? En lo musical también puede haber eh, No sé, cosas que A alguno le chocan demasiado y se pueden quedar fuera O directamente congeniáis Y conectáis eh, plenamente o habéis conectado plenamente Para componer estas canciones Pues esto, a nivel de, por ejemplo, a nivel musical, eh, ha sido muy sorprendentemente sencillo. Quizás no es sencillo la palabra, pero sí que ha sido bastante rápido, ¿no? La forma en que han surgido las canciones porque, porque no sé, como que tenemos esa soltura, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Por la experiencia que hemos tenido en varios grupos anteriormente, eh, somos bastante productivos en, lo, en el local de ensayo y normalmente le damos... Eh, ...forma las canciones relativamente fácil... Eh, ...Iván por ejemplo el cantante sí que tiene muy buenas ideas... ...a nivel de estructuras... ...y luego ya pues cada uno... ...tanto David el bajista como Fede el guitarrista... Eh, ...a nivel de riffs o de secciones... ...pues hay bastante creatividad ¿no? Entonces partimos de una base... ...pues pues eso, sencilla... ...y luego ya le vamos dando forma... Y ya te digo, en dos ensayos normalmente, incluso tres, casi hacemos una canción entera. Y luego, en lo que respecta a las letras, pues eso, Iván tiene bastante bastante facilidad en, en crear, ¿no? Entonces, pues vamos a un muy buen ritmo. Y luego a nivel de mensaje, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Eh, la verdad es que sí, yo creo que Solon como tal eh, tiene una personalidad que que trasciende un poco lo que son los miembros individuales, sino que es un todo, y, y todo tiene coherencia. O sea, las letras que, que están hechas tienen coherencia, la música también, con lo cual, vamos, enseguida nos damos el visto bueno a todos pues, porque porque confiamos en las canciones y nos, nos gustan a todos. La verdad es que el trabajo está muy bien producido y luego también hay algunos arreglos, no algunos ornamentos que son de estudio y que no son directamente una banda cruda en directo. no ¿Se tiene en uh -huh. cuenta cuando se graba el disco, que tampoco hay que pasarse con esos elementos eh, o, o, o, yo que sé, se piensa en que quede el mejor resultado posible en el estudio y luego en directo, pues ya se busca lo que es la faceta más directa de la banda o se dispara lo que haya que disparar Nosotros, por ejemplo, no vamos con temas disparados no por no por nada, ¿eh? no porque, porque tengamos nada en contra pero, pero simplemente es la forma más directa que tenemos de tocar y eh, Y yo, yo personalmente sí creo que está bien eh, el disco no tratarlo exactamente igual que el directo, porque realmente no son cosas exactamente iguales, ¿no? O sea, creo que está bien esa licencia del disco de poder meter instrumentos. Por ejemplo, tenemos una canción que, que empieza con un teclado, uh -huh. que en directo lo hacemos pues con una guitarra. Uh -huh. Entonces, eh, adaptamos en el directo. Eh, Entonces, me parece que está bien porque en el disco se le puede sacar pues, todo el jugo que puede tener una idea ¿no? y llevarla un poquito más allá, pero luego en directo también está bien que pues te obliga a hacer ciertos cambios porque también es una mirada un poco más fresca eh, de cara al directo, ¿no? que no sea una copia exacta eh, al disco, me parece que también aporta una capa interesante, ¿no? que el directo tenga ciertos detalles diferentes al disco, pero... Por ejemplo, si se puede meter una tercera guitarra para hacer algún arreglito como de fondo, pues a mí me parece interesante. Uh -huh. en, en directo somos dos guitarras, pues habrá que elegir qué, qué guitarras tocar, eh, pero es interesante darle un puntito extra en el, en el disco. Uh -huh. Sí, porque además es una banda que rezuma la, la base del rock, ¿no? Sí que tenéis uh -huh. do, do, dos guitarras, pero vamos, que la, la, la confección de las canciones son... Resulta muy directa, aunque luego se pueda, al esqueleto se puede añadir un montón de cosas, sobre todo Catártica es una pieza que casi os ha salido progresiva, ¿no? Va avanzando, va avanzando, va creciendo hasta que llega a ver también eh, virtuosismo de por medio, ¿no? Eh, pero es una, digamos, un poquito una excepción, ¿no? Eh, el resto de temas sí que tienen su solo de guitarra, podríamos decir, sus solos, pero son bastante más directos. Ahora, Catártica casi, casi, le habéis dado un poquito al rollo progresivo, ¿eh? Sí, sí, eh, Catártica, que la vez es que es un tema bastante chulo, diferencia un poquito de los otros temas del disco y sí que tiene esa um, quizás sí, esa evolución un poco más progresiva porque empieza pues eso con un teclado de forma que parece una balada pero que luego va encrescendo y acaba pues con un subidón y, y la verdad es que es un, un tema bastante, bien, bastante que nos gusta bastante, estamos muy orgullosos de esa canción y luego el resto de, de temas que tiene una estructura quizás un poco más ¿no? pues más habitual pero siempre nos gusta darle una vueltita. Entonces, eh, normalmente siempre intentamos meter una variación en las canciones. Es decir, que si eh, empiezan estrofa, estribillo, pues la segunda estrofa igual le metemos una parte extra, un detallito, o le quitamos una parte extra para no... No nos gusta repetirnos, entonces, dentro de la propia canción. Entonces, siempre buscamos algún detallito a veces es un poco más sutil y es un poco más notable, pero siempre nos gusta jugar con la estructura y meter alguna parte C, ¿no? que no sea solo estrofa estribillo, estrofa estribillo, solo estribillo final, sino, pues eso, sorprender todo lo que podamos dentro de que la canción tenga su coherencia. Buscar la originalidad, aunque suene osado en estos tiempos donde la frase hecha que dice muchos veces no, si todo está inventado, bueno, eh, puede que todo esté inventado, pero siempre le puedes dar tu propio toque o tu propia personalidad, y yo creo que vosotros lo habéis conseguido, al fin y al cabo, no sé si tú estás de acuerdo. Sí, pues muchas gracias. Sí, sí, sí que, claro, todo está inventado hasta que de repente llega un grupo que de repente hace una cosa diferente, y al de X tiempo se sigue diciendo que está todo inventado, y vuelve a venir a otro grupo y hace otra cosa diferente. Entonces, yo creo que ese todo está inventado... Suele, ...suele variar con el tiempo, ¿no? Y cuando llega un grupo que dice, hostia, esto lo ha hecho... ...mira, hasta esto no lo había hecho nadie, pues sigue sorprendiendo. Así que cada vez es más difícil sorprender esta clave. Y yo, por ejemplo, en el caso de Solon, eh, lo que digo, ¿eh? No hemos inventado la pólvora, pero yo creo que hacemos muy bien lo que... ...o sea, lo que hemos hecho, ¿no? De coger influencias de varios varias épocas musicales, varios grupos, varias influencias y creo que lo hemos envuelto todo en un, vamos, en un paquete, por así decirlo, bastante coherente y bastante potente. Y sí, sí que nos gusta, en todo lo que podamos, dar un girito de tuerca, aunque sea sutil, pero nos gusta, sí. Sois originales desde el nombre, Esolon. Explícanos un poco de dónde lo habéis sacado, porque yo he buscado y no he encontrado un significado. No sé si es que... Se supone que en Google está todo, ¿no? Sí, eh, pues mira, esto viene de, de Iván Cuando dejó el grupo anterior a Contraverso eh, Pues se encontraba como en un momento de no saber qué hacer eh, A nivel musical y, y, y demás Y bueno, se, se le ocurrió ese nombre Se le ocurrió el concepto Se le ocurrió pues el estilo Y ya te digo, fue a, a tope por a por ello A por el proyecto Y es lo que te comentaba antes, ¿no? Que creó esas tres canciones de cero Y, y así empezó todo. Que no, tiene, que... Que, que no tiene un significado concreto, ¿no? Por, por lo menos no sé si me he perdido algo o es que no sabíamos buscar bien. No, no, que yo no sé no si no eso, eso es, le, es. le preguntamos a a Umansino. Es una palabra que tenéis, pues, tendréis que patentar. Sí, sí, pero no tiene no <risa> tí, no, o sea, no tiene un significado eso no como tal, ¿no? Además eso está bien, ¿no? Porque es difícil encontrar una palabra que que suene bien, que no esté cogida, que que eso, que busques en Google y hasta cierto punto está bien que no aparezca nada, porque si no aparece nada, aparecemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eh, de, como que reúne esas esos requisitos, así mm. que... Eh. Bueno, y luego hay una portada que refleja un poquito esa... Bueno, puede ser interpretativa, ¿no? Son como pétalos, un diamante, podría ser un poco también un símbolo casi de fuego, ¿no? Muchas veces, ¿no? Parece que une, une varias cosas, ¿no? Y sobre todo como fuerza y delicadeza, no sé, de alguna manera, no sé si va un poco por ahí. Sí, justo, totalmente. Eh, esa idea la tenía Iván y viene de tanto a nivel de letras como a nivel de música. Hay una parte contundente, dura, fuerte, ¿no? que es lo que puede representar ese diamante del logo, pero luego también tiene una parte delicada, melódica, eh, que se representa por esa flor de loto. ¿no? Entonces, de alguna forma, el concepto era pues una, un diamante o bueno, una flor de loto, no esa delicadeza y esa sutileza, pero que dentro tiene un diamante, que es pues, algo pues que es, que es duro, que es fuerte, que es contundente, y le comentamos esa esa idea al diseñador, y nos hizo este logo y nos encantó, así que ya vamos, lo, lo, lo asimilamos como símbolo del grupo, y vamos, estamos súper orgullosos y súper contentos de de lo que es el diseño. Tal vez sea una chorrada, pero me ha llamado la atención la huella dactilar que hay por detrás. como o si sea, alguien está fichado aquí ya. En la, contra, en la, contra, en la contraportada, es ¿eh? verdad, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí ahí, ahí está, sí, sí. Pues no sé, no sé de quién es. Yo creo que no es de nadie del grupo, ¿eh? Pero bueno, lo, lo preguntaré a ver en los registros, a ver si hay alguien. No, es el tema del, del diseñador, el que nos hizo el, el libreto y el CD, que la verdad es que nos encantó. O sea, confiábamos en él, le dimos, eh, vamos, carta blanca... Eh, oye, haz lo que, lo que te sugiera la música Nos pasó el diseño y nos encantó La que ha quedado chulísimo El hecho de que haya una, un formato físico Indica que la puesta es fuerte y que se sigue manteniendo esa esencia de lo que yo entiendo que tiene que seguir siendo la música Para los que venimos de la vieja escuela ¿no? Que es que haya un formato, un formato físico eh, Yo aquí en el programa En estos veintitantos años que yo de radio Pues he visto cómo ha cambiado esto completamente En apenas, en apenas dos décadas ¿no? Pero sigo viviendo la música Igual que siempre Es verdad que le pues utilizo no ya los MP3, las nuevas tecnologías las plataformas pero juez me parece que un disco no llega a ser disco si no tiene formato físico fíjate lo que te, lo que te digo y alguno, alguno igual se me enfada no pero porque valoro sus obras valoro la música que hay ahí pero le falta eso de poder tocarla no sé sí, y yo lo sigo viviendo así y cada uno evidentemente tal y como están los tiempos respeto completamente lo que lo que lo que haga no pero poder dedicar una inversión a que haya una tirada de discos la que sea yo creo que sigue siendo importante Sí, ese era, vamos, ese era nuestro criterio también, que, que efectivamente a día de hoy puedes pensar, bien no hace falta un formato físico, no porque ya está todo en la nube, bueno, de hecho, nosotros tenemos la música en Spotify también, claro, como todo el mundo, pero si sí queríamos ese concepto de, de algo tangible, del disco, del libreto, de las letras, y es verdad que eso, igual es que somos románticos también, ¿no? pero... Cuando antes te cambiabas la música con un colega, oye, escucha este disco, te lo pasabas, que o sea, quedabas para que te lo diera, te lo llevabas a casa, lo escuchabas dos días, tres, se lo devolvías. Es algo diferente a lo que se hace ahora de, oye, te paso un link por WhatsApp y ya lo escucharás cuando. Es... Yo creo que es el concepto es bastante diferente y lógicamente las plataformas digitales tienen su ventaja, lógica. Pero sí que esa cosa de lo tangible, de lo físico... ...de abrirlo, de ver el libreto, ver las letras... ...como que le da un extra a lo que es la música... ...y nos gustaba ese concepto... ...y además también fue un poco como... ...entre comillas capricho nuestro... ...de decir, queremos tener nosotros nuestro disco, ¿sabes? Porque también te hace una ilusión especial el... ...el decir, esta música que, es, que la hemos compuesto nosotros... ...que nos ha costado trabajo, sudor, lágrimas está en algo físico que podemos tocar. Sí, las plataformas tienen sus ventajas también y sus cosas buenas, pero siempre es más fácil, por lo menos en mi caso, volver a un disco que lo tengo a la vista y no uno uh -huh. que tengo en la, en la nube. Así así de claro, por lo menos lo que seguimos teniendo, ese reproductor tanto de CD, vinilo, casete incluso, tiene tiene uno todavía. Uh -huh. Bueno, eh, háblanos de las colaboraciones, que evidentemente también te voy a preguntar por ellas, porque hay dos colaboraciones muy diferenciadas y muy significativas, y que además cada una de ellas entiendo que se han incluido en el tema que iba a como anillo al dedo a cada uno de ellos. Palabras de Lucifer para Morty, a la cual hemos estado viendo recientemente en directo aquí en Bilbao, repasando pues toda su carrera, y ese Palabras de Lucifer, pues pues eso es un tema muy esquizo, mismamente. Uh -huh. Y claro, Trileros con Marcos eh, Molina de, de eh, Gritando en Silencio, ¿no? O me he equivocado. De, uh -huh. Sí, sí, de Gritando en Silencio. Eso, sí. de Gritando en Silencio, lo he dicho ahora mismo de, de memoria. Eh, es pues eso ese rollo más reivindicativo que también le va muy bien a él, ¿no? No, no es que vosotros vayáis a ese palo musical, digamos pero si una canción le venía bien era esa, a Marcos Molina Sí, sí, sí, efectivamente o sea, es un tema que le va o sea, que a nivel de mensaje se enlaza muy bien con Gritando en Silencio y, y luego además es que Marcos es, es genial, o sea eh, nos, nos grabó las voces, o sea, con, vamos eh, con toda la vamos, con toda la facilidad posible, o sea, un, un tío súper cercano Genial, y la vez que acabamos muy muy contentos y luego pues la colaboración de Morty, pues súper vamos super orgullosos y súper contentos porque también para nosotros es una, es una referencia claro. y es verdad que justo el tema en el que colabora que, que es palabras de lucifer eh, es muy esquizo efectivamente de hecho era un poco diferente cuando cuando confirmamos la, la colaboración de, de morti y Fede, el otro guitarrista, hizo unos arreglos que dijimos, es que antes le iba bien, pero es que ahora le va perfecto. Entonces estamos muy contentos de, de las colaboraciones y que también, pues oye, es una forma de animar a, a gente que igual sigue a estos cantantes, el decir, oye, voy a dar una escucha a esta colaboración que ha hecho pues para ver cómo son estos de, de Solon. Y la vez que estamos súper contentos, además son dos temazos, o sea, está mal que lo diga yo, pero a mí me gustan mucho esas dos canciones concretamente, así que muy contentos de las bueno, colaboraciones Y yo añado que por vuestro propio mérito también merecéis que la gente os preste atención porque creo que este disco está muy bien ¿Vosotros cómo valoráis la, la respuesta que de momento estáis teniendo en estos tiempos, pues claro, donde todo esto es un ...un océano, un mar... ...yo os lo digo muchas veces... ...no es un mar lleno de peces... ...donde claro, puede haber peces... Eh, ...que puedan destacar más... ...pero como hay tantos... ...a veces cuesta encontrar precisamente esos... ...o se te, te puede pasar desapercibidos ...las, las, las bandas que, que en un momento dado... Eh, ...pues entiendo yo que pueden destacar ¿no?... ...pero vosotros ¿cómo valoráis... ...en este eh, conglomerado de, de, de música que hay hoy en día... ...la respuesta que estáis teniendo? Pues la, la valoramos muy bien la verdad... Eh, ...o sea, sí que vemos que hay interés... ...por parte de la gente... Eh, a los conciertos vemos que, que viene gente, o sea, que hay interés. Y luego también nosotros desde el principio nos lo planteamos como una, como una carrera de fondo. O sea, es decir, es muy difícil, siempre ha sido muy difícil, ¿no? Desde el principio petarlo y ahora pues mucho más. Entonces nosotros siempre hemos sido muy conscientes de, oye, esto es una carrera de fondo. Y po si poco a poco vemos que, pues eso, que, va, que va viniendo más gente a los conciertos o que hay más gente interesada o que... Cada vez hay más visualizaciones de los vídeos en YouTube, por ejemplo, o escuchas en Spotify, pues aún, por poco que se ese incremento, nosotros lo valoramos muy positivamente porque significa, oye, que, que hay gente fiel y que poquito a poquito van siendo más, con lo cual, eh, ya te digo, eh, con la mentalidad de carrera de fondo, de poco a poco, ir avanzando. Así que, así que muy bien, de hecho estamos preparando ya el segundo disco, con lo cual vamos, estamos estamos animados ya a tope. Y hay conciertos, ¿no? Pero he visto que más o menos todavía por la zona de Madrid o pensáis hacer kilómetros como como lo planteáis. De momento tenemos cuatro por Madrid y alrededores. Eh, en, si no me equivoco hay uno en Ávila, pero bueno, de momento ya te digo, va a ser alrededor de ese Madrid. Pero bueno, sí que la idea es eh ...pues hacer kilómetros cuando vayamos cerrando fechas... ...y nada, bueno, esto se, se publicará lógicamente... ...en las redes sociales del grupo y demás... ...o sea que, que vemos que se va a poder tener en cuenta. Sí. Pues yo lo que te digo es que te reitero la enhorabuena... ...por supuesto por este disco, Samuel... Eh, ...y que para el segundo disco... ...las puertas en este programa radiofónico... ...ya las tenéis eh, abiertas... ...además somos paisanos, eso es que nosotros estamos en Baracaldo... Que yo re recordaba que Moai, tu, tu antigua banda, había tocado en la Edasca. Yo creo que os vi, pero claro, es que hace tantos años he visto tantos conciertos que voy a tener que hacer mucha memoria y voy a ver si por la web encuentro algo. Pero me sonaba a mí que sí y tú me confirmabas fuera de micro que que, que que ahí habéis tocado con Moai. Así que no descartaría que os hubiera visto eh, hace ya pues, un, un buen porrón de años. Y, y lo dicho, que aquí tenéis las puertas abiertas y si me he dejado algo fuera de la entrevista que, queréis, que quieras añadir para terminar, pues eh, lo puedes añadir lo que quieras. Sí, eh, nada, oye, lo, lo primero, muchas gracias por, por el tiempo de, de la entrevista, que sí, me ha hecho ilusión, eh, que te acordases de lo de la sala de las de Moai, porque es verdad que también eso hace bastantes años, y, y sí, sí, me ha, hecho, me ha hecho ilusión. Y nada, oye, que encantado desde que de que deis una oportunidad a ESOLON, que la verdad es que nos hemos corrado bastante los temas, y yo creo que que eso si, si os mola el hard rock o el rock o el metal, yo creo que, que os va a, que os va a interesar, así que tenemos, bueno, lo dicen plenty ya sabéis en Spotify, YouTube, todas las plataformas. Si le dais una escucha, pues nosotros encantados. Y si tuvieras que elegir un tema del disco que no sea No ha muerto el rock and roll, Bueno, creo, creo que con el título dice bastante claro, ¿no? Lo que lo que lo que defiende, pero lo, lo hemos puesto para comenzar la entrevista de los otros 8 8 temas que nos quedan del disco, ¿cuál elegirías para cerrar la entrevista? Pues a mí me gusta especialmente Al límite, que es el tercer corte. Pues perfecto, pues Al límite eh, y y lo dicho, un auténtico placer y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, Kercasco. Un abrazo, Agur. Agur. dando la mirada negra y como todavía estamos eh, arrancando año y siguen resonando los ecos en, del pasado año 2025 y hablamos de que algunos de nuestros oyentes nos comentaban algunos de sus discos o favoritos o más escuchados porque eh, este tema se lo voy a dedicar a nuestro oyente Carlos Balbu que siempre es pues para mí pues un apoyo fundamental con sus opiniones que con, con, con con con cada oportunidad en las que nos encontramos en en directo y que en definitiva pues que le agradecemos mucho todo el apoyo y todo el cariño que siempre brinda este programa de, de radio, al cual está invitado a participar cuando quiera, aparte de como oyente pues puede venir aquí a los estudios cuando cuando le dé la gana también después de tantos años que ya nos conocemos y me comentaba pues cuáles eran sus discos realmente más escuchados este este año que igual no necesariamente eh, los, los favoritos o los mejores y es que Ya digo que luego te pones a hacer retrospectiva y joder, quedarte con cinco discos si has estado más o menos al hilo de la actualidad es muy complicado. Pero mira, como para mí también es una de las bandas destacadas de este año, Overdrivers, voy a rescatar hoy de este último trabajo de los franceses en eh, Glory or Nothing, este King of the Rat, una de las bandas que además hemos podido disfrutar en directo el pasado año, además también tuvieron fecha en Bilbao en la nube, quiero recordar que yo no estuve, pero sí que les vimos en directo en el Zurbarán Rock de Burgos, que es grandes actuaciones y qué grandes bandas vamos viendo en el Zurbarán Rock de Burgos y entre esas actuaciones pues teníamos a estos Over -en Drivers que como digo con este trabajo discográfico llegan ya a lo que es su tercer eh, su tercer eh, disco. Vamos a ir directamente con este tema dedicado a la carretera y es que con el nombre que tiene la banda Overdrivers pues no puede ser de otra manera este King of the Road con el cual vamos a seguir avanzando en el programa. Dentro de bueno, de un ratito tendremos por aquí vía teléfono a Fran Becerril en otro Café con Fran y todavía tenemos pendiente realizar la crónica del de festival del de, de Gabonac Metal Fest que tuvimos oportunidad de disfrutar en la Sala Group de, o sea, la Sala Group, no, perdón en la Sala Urban Rock Concept de Gasteiz el pasado día 3 de enero estrenándonos en directo en este presente año próximamente seguro que vendrán más citas en vivo de momento recordamos la música de Overdrivers, kings of the world. seguimos descubriendo bandas ya en este año aunque han editado su trabajo discográfico o su debut el pasado 2025, concretamente los que van a sonar a continuación. Desde Madrid, el primer disco de Wildheart, venían funcionando como Invaders anteriormente por lo que he podido ver por ahí y nos presentan un disco pues que si te gusta el hard rock ochentero sin remilgos, sin eh, eh, miramientos, eh, creo que te puede gustar y eso sí, abarcando lo que es la amplitud que ese estilo puede dar, desde temas más macarras hasta algunos más melódicos, me parece desde luego una obra a tener en cuenta Will Hart, Midnight Lover es el tema que escuchamos de su debut Love and Lies Once she arrives She has a style That drives me wild well. Diamonds and leather In her high heels Scarlet leaves with a silver pin And you're just like A symphony The dance world para lo innovador y lo que directamente busca en ese espíritu muy revival como es el caso de Will Hart pero que creo que puede ser de tu interés lo, lo dejo un poquito de fondo mientras que hablo, porque voy a hablar del concierto que pudimos ver el pasado día 3 de enero en la Salud Rock con Z de Gasteiz llegaba una metal fest con tres bandas con denominador común en el aspecto de que había voces femeninas eh, pero muy diferentes estilísticamente hablando cada una de, de, de ellas All in Mind abrieron la noche con un metal alternativo en el cual nos presentaron los granadinos eh, con mucho entusiasmo los eh, temas de su discografía, sobre todo basándose en su último trabajo discográfico con un espectacular juego vocal entre voz masculina y voz femenina que la verdad que es uno de los puntos fuertes y también mucha vivacidad en cuanto a cambios de, de ritmo ¿no? en la verdad que una banda entiendo que, que interesante tal vez, eh, puede faltar un poquito pienso yo, eh, que puede faltar un poquito más de rodaje en, en directo, se dejó notar igual algo de falta de soltura, pero nada que no se consiga, pues precisamente pateándose kilómetros y subiéndose a los escenarios como hicieron en esta ocasión y yo creo que dejando una grata sensación abriendo la noche eh, en la Urban Rock Concept de Gasteiz lo de Coven, pues directamente creo que es para quitarse el sombrero. Qué fenomenal actuación. La verdad que me encantó, creo que estamos ante una banda ahora mismo de heavy metal melódico, pues bueno, no sé, eh, con voz femenina al menos y vamos a ir a ese, a ese ámbito, eh, yo entiendo que de lo mejorcito que, que recientemente eh, he, he podido ver en directo. Eh, me sorprendió lo trabajada que está la banda en este caso en directo, es que cada cosa está en su sitio y encima... ...se vieron favorecidos por un muy buen sonido... ...hubo un pequeño acople que... Eh, importunó en un momento dado a Ana... ...Ana Garkol, fenomenal eh, vocalista... ...pero quitando ese pequeño percance... ...la verdad que es que el grupo sonó fenomenal... ...tienen dos guitarras y un teclista... ...que se entrelazan de una manera fabulosa... ...la, la batería, batería y bajo... ...por pues la verdad que sostienen a la formación... ...de, de forma muy sólida... Y, ...y ya con todo ello... ...Ana se luce al frente del micrófono... ...de una manera espectacular... No es que sean unos, o no quieren ser unos virtuosos a nivel eh, instrumental, pero sí que hacen las cosas muy bien. Los temas tienen unos buenos solos de guitarra, el teclado está muy presente, se luce muchísimo, y cuando el sonido acompaña y puedes disfrutar de todos los instrumentos, es una auténtica gozada disfrutar de una banda así. Luego, encima, por su parte, pues eh, Ana me parece que tiene una de las mejores voces que podemos escuchar ahora mismo. anda vocalista con un chorro tremendo en la versión de Nemo, que se marcaron de Nightwish, ahí es nada, llegó a los registros más altos al final de una manera que me pareció absolutamente espectacular pero es que al margen de ello también en los propios temas donde igual no llega eso, o no quiere llegar a esos registros tan altos no le hace falta es capaz de manejar su voz como le da la gana menos mal que, que ha regresado a la música eh, y que Coven están funcionando porque creo que es una alegría para todos los amantes de este estilo de heavy metal eh, melódico después de un tiempo de parón a ver, desde que editaron anterior trabajo discográfico, por eso de formar una familia, como dijo ella en el escenario pues han regresado y lo disfrutamos los amantes de la buena música, porque lo que vivimos en, en la Salón Urban Rock Concert fue buena música y además con temas por pues, muy sentidos, pues como si pudiera, que lo voy a poner luego para terminar eh, hablando del suicidio sobre todo basándose en un caso particular no de un adolescente y es que la verdad que es uno una de las mayores causas de fallecimiento, el suicidio entre la gente joven, la causa no y eh, es, es, es, es algo que te pone el pelo de punta y este tema puso el pelo de punta o las raíces del olivo también como uno de los últimos temas también fue de los temas destacados de su concierto, pero bueno, en definitiva los temas que rescataron de su anterior disco tampoco estuvieron nada nada mal luego llegan Itinerum, presentando una vez más Resurgence he hablado bastante de ellos últimamente por aquí, de hecho los he visto hasta tres veces en apenas cuatro meses pero es que es una banda que también, en este caso, dentro del metal sinfónico o gótico, que también hace las cosas muy, muy bien. Con an en este caso, al frente, pues una vocalista completamente elegante, con una voz, un registro muy dulce, ¿no?, ese registro lírico, pero luego, sin embargo, con un carácter realmente espectacular y, sobre todo, pues recalcando el buen trabajo que hay en esos eh, temas de, de su último disco, de Resurgence. Es verdad que todavía igual les penaliza un poco no tener un guitarrista fijo en la banda, eh, eh, pero bueno, tampoco es algo, eh, cada, cada vez que tienen uno de los vamos uno de los miembros no oficiales, digamos, todavía del grupo, pues cumple para que la banda saque adelante sus, eh, sus canciones. Eh, en definitiva, mostrándose como un grupo a tener muy en cuenta, pues si te gustan bandas como Evanescent, si te gustan bandas como Within Tentation, como los propios Nightwish igual también, bueno, pues tienes una banda aquí en, en Guipúzcoa, Eh, que, que son itinum que te que te recomendamos gustó la actuación y una de las pruebas más grandes de ello es que eh, hubo una insistencia total a la hora de pedir otro tema más de la banda y yo creo que un poco con alguna duda o tal vez siendo un tema que tienen reservado solo para ocasiones especiales como esta ¿no? donde la situación lo requiere eh, pues se marcaron el joy de añosz de the page mod Joder, me costó reconocerlo mira que es un tema archiconocido porque tal vez los prejuicios me llevaban a pensar Joder, ¿qué, qué vocalista femenina cantaba este tema. Y no, no era una vocalista femenina la que cantaba el tema original y eso me despistó en un principio. Eh, y a la gente pues le gustó mucho al final también con el Enjoy the Silence de, de Petsbot para cerrar una gran noche de música en vivo que nos deja un sabor pues tan dulce como estas fechas navideñas. ¿no? Un buen sabor en directo para comenzar eh, el año eh, y esperemos que, que vengan muchas fechas más de conciertos. Nos estrenamos ya en la Urban Rock Concert. Seguro que repetiremos próximamente en esa sala, como volveremos a estar en los lugares habituales, porque música en vivo pues no va a faltar. Quiero disfrutar junto con vosotros de esta auténtica maravilla. Cuesta no esbozar alguna lagrimilla prácticamente con este Si Pudiera de Coven, que fue espectacular en este directo de la Urban Rock Concert de Gasteiz. Más de lo normal Veo el sol Pero no me calienta Ya no sé Si desperté O si sigo Soñando lo que el estruendo Del silencio Que hay Tras tu puerta Cruzar ese umbral Sería aceptar Que te has ido Si pudiera abrazarte y arrancarte del todo tu dolor y jurarte que pronto todo iría. Este no era tu lugar En tu carta siento tus manos temblar. Es justo rendirse si tus manos semblat, és cost rendir Si tu só si nunca se seca No puedo ya nunca crecerá negra culpa no me deja respirar tantos y si tal vez quizá sé que no lo querría Espectacular, dijeron que no han vuelto, que le gustan también las fantasías, pero que no han vuelto para hablar de fantasía, que han venido para hablar de crudas realidades, y aquí hay una cruda realidad, eh, plasmada en una canción completamente emocionante. A alguna lagrimilla se le escapaba a Ana, y con qué pasión lo interpretó, y con qué calidad también. Qué pedazo de voz la de esta chica, y qué pedazo de banda son Coven, que nos van a seguir dando, seguro, muchas alegrías en próximos trabajos, en próximos directos, y si veis algún cartel por ahí... De que los madrileños como actúan Pues no dudéis en asistir Porque seguro, seguro que os van a encandilar A mí me ha encandilado eh, Esta vocalista rusa Afincada en Reino Unido Que ha colaborado en algún trabajo eh, De Jordan Rudess, por ejemplo ¿no? eh, Que está un poquito ahí al límite ¿no? De lo que puede entrar dentro de un programa de metal Pero es que a mí, pues me ha cautivado Y después de lo que hemos escuchado, pues ¿Qué queréis que os diga? Me apetece seguir un poco Por una senda un poquito evocadora Como la que lleva esta, esta vocalista llamada Mariana Semkina, o Marjana, se pone con J, ¿no? Marjana Semkina, Mariana Semkina, que en 2019 editaba este trabajo discográfico de título Sleepwalking, donde encontrábamos temas maravillas absolutas como esta que escuchamos. Skin. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshacen Bueno, pues un impasse en la música de Mariana Sencina, que me ha parecido absolutamente cautivadora y que va a sonar por partida doble porque vamos a seguir enseguida con su música, pero antes Gente allá afuera, ansía merme libertad. Esta música significa que entra Fran Becerril, Nuevo Café con Fran, esta vez vía teléfono. Eh, Fran, muy buenas, ¿qué tal cómo estás? Buenas tardes Antonio, buenas tardes a todos ya todas ¿Qué tal se me escucha? Muy bien Vale, perfecto, perfecto ¿Tú me escuchas o bien, a, ¿me escuchas bien sí, a mí? Sí, perfectamente, yo, perfectamente yo, ando, incluso... yo ando aquí con mis más y mis menos, como siempre, ya sabes o sea, Ya, sabes lo que es esto, ya pero esto. bueno, eh, luego cuando se escucha los programas no, no se oye nada raro Es que ese por... sí, es el tema <risa> que son misterios, yo que sé Exactamente, que, o sea la, que, es que lo hacemos muy bien Antonio, sobre sí, todo tú yo, yo te miro y <risa> sí, yo, yo. Estoy con los botones, sube, baja Lo que pasa que mosquea Porque a veces escuchas ruidos, escuchas cosas eh. y te, o, o, o dejas de escuchar Alguna cosa y dices, pues no sé si habrá salido esa eh, habrá quedado reflejado En la grabación, en, en el directo o no en eh, fin, pues, como cuando los músicos están encima del escenario, que a veces se miran los unos a los otros porque se están escuchando es fatal, no. y luego le decimos, pero si eso no le madre, si está muy bien. Lo mismo. Claro. Parecido. Pues, pues sí, pues sí, hay donde lo ves, sí, sí. sí. Vale. Yo creo que es parecido, bueno, diferentes cosas, pero... ¿Y, ¿Y qué tal ha comenzado el año? Que ya nos hemos comido. Hace una semana estábamos aquí con el champán. Con, el, con y, el cava, ¿verdad? Eso es, sí, y, sí. Ya, y, y ya vuelta por lo menos en mi caso, hoy... Vuelta a la cruda realidad. Menudo día de trabajo que he tenido. A veces dices, ¿para pues qué? yo hoy vuelta a la, a la cruda realidad con un crudo día de, de frío, de 7 bajo cero cuando he a trabajar. Y de estos días que hasta las 10 y cuarto de, de, de, de, de, de, de la mañana no he sido persona. Me dolían las uñas, me dolía todo. Y a... hoy un día de los duros, duros. A... De calentamiento global. <ríe> curiosos. He llegado a estar a 8 bajo cero yo hoy. Yo a siete y medio, siete, siete y medio cuando he empezado, ¿eh? Y he pisado nieve, por ahí me imagino sí, que... Sí, yo también. también, yo también, yo he tenido que cambiar hasta buscar un sitio donde no habría tanta nieve, claro. Yo tenía que andar hasta con cuidado de no patinar, de no resbalar, eh, porque la autopista estaba limpia, en Vitoria, en Álava, concretamente, pero uh -huh. en el aeropuerto de Foronda estaba todavía al suelo que podías hacer patinaje. ¿eh? Que sí, que sí, estaba uh -huh. súper helado, como estaba tan baja la temperatura, había que tener un cuidado... Pues por eso me ha apetecido rescatar esta música relajante ¿no? sí, sí. Lo he escuchado tarde, este disco se editó en 2019 Luego esta vocalista rusa ha editado otro, creo que un EP y un disco más Y tiene uh -huh. un, un directo recientemente y no sé como, A veces llega uno tarde a los discos y cuando llegas dices voy a ver qué ha hecho después Pero no me gusta uh -huh. dejar a nadie colgado Y este disco yo lo recibí, o sea, fíjate lo que es lo que fue el 2019-2020 que marcó un impasse para uh -huh. mí Yo había llevado a rajatabla todas las escuchas de todos los discos físicos hasta el 2019-2020. Hasta, hasta que nos metieron el batacazo de Bencerrados sí, en sí. casa. Podía haber algún disco que se me retrasaba hasta un año, por ejemplo, por poner, o incluso un poquito más. Pero los iba escuchando. Oye, pero llegó el sí. 2020 y no sé no, qué... Sí, sí. lo, lo de las tabulaciones... No sé qué... ¿Sabes lo que pasó? Que empezaron a llegar más promos digitales también. Con el tema de... Sí. Dejaron de llegar tantas promos físicas. Y me quedé colgado con un montón de cosas... Y a mí lo que me dejó de llamar es la música. Estuve hasta, creo que sin escuchar música, yo creo que, que medio año tranquilamente. Ah, no, yo seguí con los mismos vicios. Yo no, yo no, hasta bien. quité la música. Si no fuera porque había que, que, que, que, que salía a la calle escondiéndote, si iba sin mascarilla o cosas así, eh, uh -huh. me salté eh, todo lo que pude. Eh. <risa> yo, no voy, yo, yo no voy a hablar. <risa> eh, eh, incluso vine a hacer el programa, lo que sí que... Hacía era bajar la persiana con el mando Para que no se viera que había venido aquí nadie Y listo eh, Por pues si acaso todavía te decían pues bueno Estoy confinado aquí en los hostiles de Zapimpeyratia Pero me dejará volver a casa No, eh, pero la radio se podía hacer hombre, era... No, no era trabajo era Ya, joven. pero bueno, si lo dices que sí o sea que, que Por eso te digo eh, Yo no, no cumplí absolutamente nada Y las rutas en bicicleta El, el Strava puede marcar eh, Pues que me daba igual el confinamiento Perimetral y toda la leche en la medida que pude, ¿eh? cuando había confinamiento perimetral total, que no se puede salir Ajá. del pueblo, sí que lo cumplí, porque evidentemente allá donde estuvieras pues te iba a caer multa, que luego se quitaron, pero eh, los confinamientos estos perimetrales que eran de con las localidades limítrofes, a tomar por saco, no sé hasta dónde llega la localidad limítrofe, <risa> eh, me iba donde me daba la gana y me crucé con la policía y todo lo que hizo falta y no tuve ningún problema. De ningún tipo, yo solo andando en bicicleta por el monte Pues no sé... Así que, en fin Bueno, fueron otros tiempos El caso es que ahí me quedé, ahí me quedé Un poquito colgado con, con los discos eh, Pero sigo escuchándolos O sea, sigo retomándolos, esos que se me han quedado Y uno fue este Sleepwalking Que quiero recomendar de esta eh, Vocalista, que yo, yo no la tenía Controlada, pero por lo que he visto Es la vocalista y co-líder De I The Morning Y aquí en solitario, pues hace esta música muy evocadora, muy ah. muy ambiental, pues que a mí me ha causado muy muy grata sensación. Así que si te parece, como tiene un nuevo directo, este directo sí. dichado en 2025, me apetece pinchar este Weird de Ocean, que pertenece a su anterior eh, eh, trabajo eh, discográfico, que no lo hemos pinchado aquí, pero lo pinchamos en... En directo Me, que me lleva, parece fantástico Antonio Que es de 2024 que lleva por título Sirin Pues este tema se incluía ahí Venga vamos a escucharlo Paramos, ah, paramos la sombra del vaso Y escuchamos la música en directo De Mariana Semquina Life as a Matías es el título de este trabajo de, de Mariana Senquina. No sé si me estoy haciendo mayor, Fran, o, o es que el caos en el que, en el que estamos sumidos por todos lados hace que jo, me haya, no sé, regocijado en escuchar eh, pues una música realmente tan tan relajada, tan evocadora. ¿no? Eh... Hay momentos para todo. Yo creo que a veces en pues veces te pide, si te gusta la música, sea rock, sea lo que sea, pues en sus variantes hay a veces que te pide algo más más suave, una y esto pues yo creo que, que está bien para para momentos de, de relajación, ¿no? No sé qué opinas tú, Antonio. Totalmente, que además es mentira que la Navidad sea una época relajada, porque entre comida familiar y comida... Eso te iba a decir, y, y... lo que es es relajarme, no tienen que relajar yo, y que yo ya he empezado, a hoy ya comer un poquito menos. Eso, suena muy bonito lo de noche de paz, noche de amor, pero joder, jamada para acá, jamada para allá. Eh, y, y luego noche de tragar y noche de dragón. <risa> no sé. hay gente que disfruta de vacaciones, no ha sido mi caso, también es verdad que ahí igual se vive de forma diferente porque tienes energías uh -huh. de relax, pero para mí no ha sido así y encima ya te digo vuelves al tajo y te encuentras con pues con todo lo acumulado, con no sé. claro. en fin, y, y al final dices, ¿para qué? Habremos hecho fiestas y luego trabajo al día siguiente lo que no trabajé el anterior. Sí, y, a mí me ha parecido también. Aunque bueno, yo no he estado, no he tenido tenía algún día suelto o no tenía vacaciones, pero sí, sí, eso de que de hoy te comes, te pones como un que si el rosco, que si mucha comida, pero al final pues es lo que tiene. Y luego ir a trabajar el, eh, un día después de todo eso, pues es como eh, mucho de una cosa y mucho de la otra. <risa> De una cosa que te gusta y de una que no tanto. Lamentablemente hemos comenzado el año con algún fallecimiento que ya hemos comentado. Tú además sí. publicabas la noticia de Antonio Esmas. Sí, que, sí que, también que, la he puesto que, yo. Que, que fallecía ah. el día 5 de enero. A, a, a, evidentemente duele, ¿no? Que un pionero del sí. Río Andaluz fallezca, pero más me ha dolido a mí la muerte de a mí, bueno y sobre todo a sus allegados, de Mario Herrero, teclista de, de Drunken Buda, que me pilló el día 3. No he querido hacer referencia en la crónica por escrito, en la ah. página web, Eh, para que no quede marcado el concierto, ¿no? que fue un concierto fantástico de las tres bandas que vimos en la Urban, por ese sí, hecho. Pero la verdad que empecé el concierto bastante compulgido. ¿eh? Con el, sí, sí, aparte el... que no he oído no he hecho más que no le conocía ¿eh? personalmente, pero solo que he, he leído cosas buenas de él. Pues pues siempre agradecido con este medio de comunicación. En todos comunicación. aspectos. O sea, siempre muy agradecido, me echaba unas flores que realmente no merecía. Que vale que claro. hemos entrevistado a su banda y lo que tú quieras, ¿no? Que, que, pues, pero, pues, y que lo hemos valorado, ¿no? Nosotros también, a Ken Budo, que lo valorábamos y lo valoramos al grupo, seguimos valorándolo. Pero la verdad que no creo que mereciera, por lo menos en el cara a cara, los halagos que siempre lanzó a este medio de, de comunicación. Y bueno, me, me, me sentí... Me ponía rojo cuando las dos veces que estuve con él. Sí, okay. pues, cara a cara, pues me, puso, me puse rojo de de todos los, de todo lo que me dijo, ¿no? De todos los halagos que, ya digo, no creo que fueran merecidos. Y, bueno, pues pues una pena... Que empezamos el año ya con este tipo de, de noticias, pero bueno, ¿habrá que mirar de cara al futuro también con, con optimismo ¿o no, o no nos deja la vida? Sí, eh, hay que mirar siempre con optimismo, Antonio, aunque se, se nos esté cayendo el cielo encima, es igual, hay que mirar, si no, hay que ser optimistas. Sí, bueno, es época de deseos, no sé, yo siempre el típico deseo es la salud, ¿no? Luego el... Sí, sí, a eso vamos, bueno, a eso vamos. Hace poco... A ver, cuando está mal, cuando está mal, por mucho que quiera ser optimista, no estás bien, todo uh -huh. al final... La salud es lo primero Ante todo la salud, si no hay salud no hay nada Le, Leía por ahí hace poco, señor, dame salud que el resto ya lo hago yo Eso es, sí, sí Yo estoy de acuerdo <risa> con el paso del tiempo Antes yo iba siempre decir No, dinero, que con el dinero la salud No, no, salud ah. Salud y con la salud te puedes permitir sobre, subsistir Porque ahora ya, ya El vivir uf, a ratines Ahora es subsistir, desde hace unos años para acá. A ver si nos y hay que intentar subsistir lo mejor posible. Para subsistir en estos tiempos que no nos afecte demasiado todos esos estímulos con los que nos van bombardeando que que, que quedan muy en la superficie y nosotros estamos muy en, en el subterráneo, no sé cómo decirlo. Sí, eh, y, sí. no, ...y no hacen más que estimularnos... ...noticias de un lado, noticias de otro... y ...yo estoy muy eh, perdido Antonio... ...pero muy muy perdido... Nada, ...no se puede hacer, es complicado hacer un, un análisis real... Eh, ...porque... Eh, ...somos... ...espectadores a veces... ...que vemos ah. una función... Eh, ...y no sabemos lo que hay detrás del telón... ...eso es... Entonces, eso claro es. ...yo he ido a ver una gala de magia por ejemplo con mi familia... ...fabulosa... ...aquí en Baracaldo... Eh, este, ...estas navidades... Y, y claro, no sabes y, cómo lo hacen, ¿verdad? Eso no sé es. cómo lo hacen, pero sé, como sé que son trucos de magia, claro. pues no me la cuelan. Sé que no estoy viendo a una persona sin piernas, ni una mm. persona, <risa> por ejemplo. Eso se llamaba ilusionista. Eso es. Pues mucho de eso hay en lo que nos muestran en... En lo que nos llaman, llaman la realidad, ¿no? Esa, sí. El, pero, pero bueno. En fin, vamos a ver cómo vamos subsistiendo a los acontecimientos que nos quieran ir preparando, pero lo he dicho, ¿eh? Que no nos olvidemos de vivir y de disfrutar. Vamos a ir con más música. de Comenté el pasado programa que iba a ir poniendo... Es que los tengo... Los he metido en el playlist y ya se los voy a poner todas las canciones a Carlos. Ya le he puesto una hoy, le he puesto rivers Pues a por otra. Y le voy a poner esta también porque luego me, me, ha, me ha escrito... Y me ha comentado ¿Eh? que, claro, al final me pasó no los mejores discos sino para él, sino los que más había escuchado, ¿no? Que, sí, no, tienen, sí. por, que no tienen por qué ser los mejores. Pero bueno, o oh, sí, ¿no? Si los has escuchado más, por algo será. Están Hombre, entre... normalmente escuchas lo que te gusta. Están entre los mejores de 2025, seguro. Así que como me apetece seguir pinchando esos temas y en los próximos programas irán cayendo los que me faltan, pues voy a seguir, se voy a dedicar a él. Que espero que alguna vez pues coincida aquí con, con nosotros y... Sí, yo y, quiero que venga, yo me gustaría. Y hacemos una tertulia o hablamos de lo que sea y... Estamos, pues sí, y que, y que él pondría la música. Estamos aquí un, rat un ratito con Café con, con Fran y Carlos. Ya que... <risa> no, Café con Fran y Música con Carlos. <risa> o, o, o Café con Fran, Cerveza con Carlos y ambos juntos, yo qué sé. Eso, Montamos eso. una que ya verás. Bueno, pues entre, su, entre esos discos más escuchados está este Spiral de el último trabajo de Épica, ya que estamos con voces femeninas en este tramo del sí. programa vamos a ir con, con este cross de Divide que pertenece a ese disco y seguimos aquí en la mirada negra ya encarando la recta final, luego nos despedimos y un temita más, porque ya, ya ves como pasa el tiempo que se nos pasa el 2026 en sí, sí. Sí, sí. <risa> ya estamos mirando <risa> al final <risa> Tenemos a Épica, banda fundamental, Fran, para entender lo que es el metal sinfónico en los últimos veintitantos años, ¿eh? El metal sinfónico, sí, sí, sí, o sí. llamado metal gótico, o lo que lo que sea, mi banda que me encanta, ¿eh? que no la he seguido mucho por el tema de que hay tantos grupos que no puedes profundizar en muchísimas bandas, pero sí bueno. la he seguido en el sentido de que los discos que me han ido llegando, lo que he ido escuchando, siempre me ha gustado mucho, lo que pasa que... Pues, bueno, no he abusado mucho de este grupo, pero lo he escuchado, lo he escuchado y además a, yo creo que que a primeros de los 2000 yo les estuve escuchando bastante. Por, por cierto, vi en, en tu Facebook que comentabas que alguien nos mandara si quería que sonara alguno de los mejores discos o lo que sea, y hubo un chico que dijo, el que es mi disco favorito seguro que no lo va a poner en la radio. Pues seguro que sí, porque que <risa> ese chico es muy, muy, muy rockero. O sea que, no sé, pero no sé me, me, me sorprendió, yo no dije nada. ¿eh? Pero te, te o sea, tengo que preguntar, sí, sí, sí. sí Preguntaslo no, si quieres y, y, y le puedes decir que es que aquí en la radio... Eh, a ver, no sé si me va a decir alguna barbaridad, pero No, no, va, no, no, es un roquero de proba, ¿eh, chico. Pero vamos, eh, en principio pongo lo que me salga de las narices y lo que le salga a las narices a nuestra audiencia, vamos, Claro, ver, claro, hoy no, le voy a contestar, le voy a decir, estamos esperando ese a disco. Ver, a ver si se piensa que esto es la Copeo O la ser no, o sea que aquí, vamos, o sea, aquí no me corto ni media, no sé qué, no sé que, claro. que, por qué por qué motivo pensará que el mío no lo va a poner. ¿Eh? ya te digo, ya te digo. Igual era, de, igual era el de la oreja de Bangot, el nuevo ese. No sé, <risa> no, no sé por qué será, me me queda al no, final. No, error, habrá por decir. <risa> y no dije nada, yo no digo nada porque digo, ¿por le vas a decir? a que sí. <risa> Pareceríamos, <risa> no sé. <risa> por pues claro que se lo pongo si me lo pide y no es ya digo, ya no es cuestión de que me guste a mí no me guste, eh, si no es algo que pues yo que no sé, por algún motivo especial. Eh, uh -huh. no se deba poner, vamos Sí, igual caso. es un grupo eh, yo que sé, de ultra mega izquierda, ultra mega derecha, de los que dicen. No sé. Por, por eso digo, hombre, aquí algunos de ultra izquierda, hemos puesto ultra mega derecha, no tengo que reconocerlo, pero uh -huh. vamos, a la izquierda yo creo que me he escorado bastante a lo largo de toda mi vida. Uh -huh. eh, eh, que igual no es justo, ¿eh? Pero, <risa> quiero decir, pero bueno, no, eh, serán prejuicios o que no lo veo igual o de dónde viene cada uno, pero bueno. Eh, que no sé, no sé ¿eh? si va a poner alguna barbaridad o algo por el estilo, pero... Verdad, no, no, no, no, ya te digo que es formal este chico. Bueno, pues ¿sabes lo que me he reservado para terminar el programa? Pues sorpréndeme. Pues Adventus. Ah, muy Porque bien. hablamos el otro día. ¿Qué Ahora? lo hemos el otro día, efectivamente? Es que, es que no estoy nada de acuerdo con lo que me decías, de que eh, en este caso eh, Ramón Laje, que no encaja en una banda... Mmm, tan power, es que yo no veo a Adventus tan power realmente. Y si me oye, y si me oye su, su manager, que es amigo mío, decirlo, no sé. que además es íntimo amigo de Ramón Laje, me mata. Yo, yo te voy a decir que este, este último disco de Adventus, de mi corazón y otras miserias, no ha entrado sí. entre lo más granado por mi parte del año, porque el anterior disco, lo que trajo el viento, me pareció tan bueno que el efecto de halo yo creo que ha hecho que este lo deje fuera. Pero me sí, parece sí, sí. me parece también una gran obra por parte de la banda de Manuel Ramel, que Manuel Ramel me parece un grandísimo compositor, eh, uh -huh. y, y lo demuestra aquí, en otras bandas igual no lo puede demostrar, es un gran instrumentista, un gran músico, pero en este caso uh -huh. este es su grupo. Y creo que deja una huella tremenda y nos ha contado pues muchas cosas sobre sus problemas de salud, ¿no? que, que espero que los lleve ya bien encauzados, ya se vuelve a subir a los escenarios. El que estaba Pachucho era Ramón Laje, que no se subía, no iba con Avalanche. Y sí, eso es, que ya empezaban a decir que si no... Ya sabes que si se llevaba en pan otra vez, que, que salió la desmentirlo, la banda y todos. De malas lenguas de... De, de, de abanón, está hablado, de, de, ¿eh? De, de siempre, sí, sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, eh, bueno lo que no sé si... Por no, aclarar a la gente... Si no. si no lo ha hecho, lo que le deseamos es que se recupere, porque ha sido, es. han sido bastantes conciertos en los que no ha podido estar. Y ahora mismo bueno. no sé si hay alguna noticia nueva al respecto. Pero bueno, vamos a ir con el disco de Adventus, vamos a cerrar con este tema que cierra la obra también, este En Paz. Y, Qué y bonito par... sería, por cierto, te digo, una gira entre Adventus y Avalanche. Pues sí, y no sería descartable. Además, no porque... tendrían que... Muchos Eso ya es, y, y Ramón Laje podría cantar rotos. con los dos. Claro. Podría, podría colaborar con Avalanche, eh, junto a José Pardial, y luego y luego cantar claro. sus temas con Adventus. Pues sí, sería bonito. Proponlo, tú eres un buen manager. Sí, sí, te lo p voy a proponer. Propónselo. <ríe> Avalanche, por cierto, que no son los que van a sonar, pero creo que el día, el día 17 están en la Urban Rock Concept de Gasteiz. Pero concito. Quería el 17 de este. Espera que lo busco. Claro, lo, lo voy a buscar eh, por para no para no cagarla. Eh pues, Y si me dices que lo mismo igual si vas tú o yo. Pues sería un aliciente mayor para ir. Eh, espérate que te lo voy a confirmar. Mira, que además el otro día dije eh, si sí, aquí está. Avalanche el 17 está en la Urban Rock Concept. Eh ¿En y ya qué que día, Kai, Antonio sábado, sábado. Vale, perfecto. Sábado. Además tienen otros conciertos que les recomendamos, el jueves 22 Blaze Bailey y el otro día dije que iba a recordar que pincha a como uno de los mejores discos de, del año, el último trabajo discográfico de los maños, y confirmo que el 31, sábado también, 31 de enero, estará junto a Silver ah. y Attic Demons en la Urban Rock Concept de Gasteiz también. Silver, Warg y Attic Demons. Avalanche el 17, como decimos. No porque vaya a sonar Avalanche, sino que va a sonar una banda de la familia, digamos. Exacto, yo creo que son familia. Sí, sí. sí. Hombre, sí. tienen al, al que fuera vocalista ahora mismo, tienen al teclista actual. Uri, es. y, y casi Ramón Laje también es vocalista porque y casi ha hecho la gira prácticamente con, entera es, con ellos porque ha estado con José Pardial haciendo esos duetos y esos, esas colaboraciones así que bueno, pues con este En Paz nos despedimos, no creo que es un deseo ¿eh? de, para todo este año que estemos en paz, eso es. no esto de la iglesia de Podéis Ir En Paz que también, también podría ser <risa> pero, Demos gracias, pero sobre todo, pues a ver si podemos vivir en paz este 2026 eso es, eso es que no es poco un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Gracias, Fran. Gracias y a ti, Antonio, el por dejarme te esperamos, te esperamos por entrar. Aquí, ¿Te esperamos por aquí calentándonos las manos con café? Sí, sí, sí. sí. El sábado, si no pasa nada, sí. ahí estamos. Venga, pues hasta el sábado. Agur. Agur, adiós, hasta siempre.